Eh, de Formosa vamos a hablar con José Semani, el kinesiólogo, el, el hombre que está detrás de cada uno de los jugadores lesionados, no solamente de Boca, sino también de la Liga Nacional, un gran amigo. ¿Cómo te va José? Buen día, ¿qué decís? Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, ¿todo en orden? ¿Vos? Muy bien, muy bien. Bueno, bueno, bueno. El llamado de este programa uno contra uno al señor José Semani, eh, que podía ser por muchas, por muchos motivos, porque no solamente por el que te vamos a llamar, eh, porque es una persona muy rica como para poder contar otro tipo de situaciones, es básicamente para que nos cuente cómo está Carlos Delfino, porque no hubo como un partido oficial, eh, solamente se sabe que fue el golpe en aquel partido televisado, Eh, pero no no tenemos mayores este, Especificaciones al respecto Ya hace unos cuantos partidos que Delfino no juega Fue a ser parte de la recuperación A esta gira, volvió antes que el equipo Vuelva y queremos saber Cómo está de cara a lo que viene, de cara al play -out, Donde Boca ya, ya va a ser El rival del Chagua de Paraná Bueno, eh, Carlos Doña recuperándose muy bien de, de su pie Con una, una recuperación Realmente positiva Asombrosa ...y tuvo el encontronazo en ese partido... ...un golpe muy fuerte en su rodilla derecha... ...la, la cara interna de la rodilla... Eh, ...hizo una contusión ósea con edema... ...por suerte no lesionó ninguna estructura... ...importante de la rodilla, ni menisco, ni ligamento... Eh, ...lo que sucede es que esa lesión genera hidroartrosis... ...es decir, líquido intraarticular y eso fue lo que lo ha tenido hasta ahora alejado del juego igualmente se está recuperando muy bien y para cuánto tiempo más puede tener esa lesión de Carlos mira eh, es muy es muy difícil yo te pongo una fecha así eh, exacta pero lo que te puedo decir que está mejorando notablemente ya la rodilla tiene su movilidad completa estamos trabajando ejercicios de fortalecimiento muscular y no estamos descuidando el tema del pie. Lo que pasa es que es una lesión que genera mucha sensación de inestabilidad. Por más que la rodilla se vea bien, si tiene líquido, eh, todos los mecanismos de estabilidad de la articulación no están del todo correctos y la percepción que el jugador tiene es de inestabilidad Claro. entonces le... pre preferimos cuidarlo y que él se sienta bien y que vuelva a jugar cuando esté realmente bien ¿Y, y, y, de, ¿Y de qué depende? ¿Que tiene que bajar el edema? ¿Tiene que salir el líquido? Tiene que bajar el edema y se tiene que reabsorber el líquido de la articulación, estamos trabajando todos los días para eso y hoy a la mañana trabajamos intensamente también y Y seguimos trabajando, está con muy buena evolución Está muy bien, está muy bien eh, Digo esto pensando en, en lo que viene, ¿no? Pensando en el play-out ¿Crees que pueda estar él? El... Le estamos apostando a eso, Gallego, sin duda Sin duda, le estamos apostando a que llegue en, en, en la mejor condición O sea, todavía hay un margen de duda para que llegue a ese juego Mirá, en este tema la seguridad total no, no existe porque hay muchos factores en el medio. La percepción del, del jugador, eh, la evolución del caso, etcétera, etcétera. Pero lo que sí te puedo decir es que estamos mejorando día a día y que tenemos puesto el objetivo en, en esos juegos, obviamente. Sí. Vamos a hacer todo lo, lo necesario para que él llegue. ¿Y el resto del plantel en perfectas condiciones o hay alguno que tenga alguna complicación también? Eh, por suerte están todos bien. No, no, no hay grandes cosas. Lo de, lo de siempre de, de un jugador ah. profesional con muchas horas de ex exposición en la cancha, ¿no? alguna contractura, algún golpe, pero no, no está todo. Igual ahora el para el playoff tiene unos cuantos días, ¿no? Este eh, tenemos tiempo. Eso también es bueno porque tenemos tiempo para, para cuidar a, a los que más han jugado y, y ponerlos de vuelta en su mejor condición. Claro, porque se estima que el playout va a venir a partir del 19, más o menos 20 de de mayo, con lo cual les queda todo este tiempo. Carlos ya viene recuperándose desde abril, desde el último día de abril, después del partido televisado, eh, va a tener prácticamente en total, va a tener un mes. Sí, eh, sí, sí. Si, sí, si sí. sumamos todo... Tenemos, tenemos, margen, tenemos margen de sobra. Y mientras tanto, a mí no, pues, no me gusta eh, decirte si va a estar tal fecho o tal otra, porque... Depende de muchos factores, este, Gallego, eso. Pero lo que sí te puedo asegurar es que está recuperándose de una manera eh, muy muy buena, muy positiva. ¿Y el de ánimo bien? ¿Está bien de ánimo? Está muy bien de ánimo, tiene muchas ganas de jugar. Sí, sí, sí, porque bueno, había hasta acá venía levantando ostensiblemente desde el primer partido que jugó. ¿no? Sí, fue esta situación imprevisible de, de, del traumatismo en la rodilla porque prácticamente se había obligado ya de su pie y estaba estaba desarrollando un juego mucho más mucho más libre y sin estar con la preocupación del apoyo y todo lo demás pero mucho bueno, más agresivo claro son, son cosas del juego y el que lava los platos tiene la posibilidad que se le rompa es verdad eso es verdad decírmelo a mí encima con lo torpe que soy por eso no me dejan hacer nada no, sabes internacionalmente eh, se mide la posibilidad de lesión eh, en horas de, de, de juego. ¿no? claro, claro. Antes, antes las estadísticas eran distintas, ahora se ajustó mucho en eso y no solamente de, de juego, sino horas de entrenamiento. O sea, sí. a mayor cantidad de horas de juego y entrenamiento, hay más posibilidad de lesión. Obviamente, obviamente, así es. Bueno, bueno. Bueno, José, te mandamos un abrazo enorme, un beso, ojalá que Carlos esté bien, esperemos que se dé más baje, que el líquido pueda... Este, volver a su cauce normal y que Carlos pueda estar en el play out, no solamente por Boca, sino por todos aquellos que nos gusta ver un, un jugador con, con un nivel diferente, con unas características distintas, y Carlos Delfino realmente nos regala ese talento que no abunda en ninguna liga del mundo Es cierto eh, es un doble disfrute por el equipo y por ver a un jugador de su nivel de vuelta en la cancha Te mandamos Gran un abrazo enorme gracias, gracias. Gracias, José, José Semani, el, el médico, de, el kinesiólogo de Boca, este, hablando de, de esto, ¿no? Que